vale era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafre, el Chocolate, un centavito de anís Diez centavos de maíz Un pedacito de queso Y armado todito eso Armado todito eso a todos nos invito <tose> Aguru kim kum, gą, kum de maestra, fuimos 14 en orquesta, a darle una serenata, yo tocaba con la pata en un tarro, viejo el bombo, el que tocaba el chacombo, era un tuerto desconfiado, y había que tener cuidado con el anáfere, el chocolate, un centavito de anís, 10 centavos de maíz, un pedacito de queso, y arriba. A kung kurung kung akorung kung kurung kung akorung kung akorung kung akorung kung akorung kung a kung akorung kung a kung akorung kung akorung kung a